En Utrera, muy cerca de Sevilla. Allí se encuentra la basílica más en bizarra del mundo. La más grande, el palmar de Troya. ¡Qué bonita la virgen, ¡La de verdad! En fin, era todo un revuelo constante de, de éxtasis. Pero un hecho raro, extra, extraordinario. Hay que entender que estamos tratando con el hombre más importante sobre este planeta lo primero que empezaba era con una jarra de cerveza de medio litro oh. cada fraile llevaba bajo la sotana 7000 euros yo me llevé totalmente en blanco vamos. yo no sabía que pensar Varios capítulos, cuatro capítulos, esta serie documental El palmar en de Troya, que se estrena el próximo, que se ha estrenado este, este jueves pasado. El director de esta serie que se encuentra en Movistar, Israel del Santo, está esta noche con nosotros, Israel. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. ¿cómo oh, estáis? Noches. Eh, el hombre más importante del mundo, ¿no? Bueno, para <risa> los... <risa> para, que Pero es que lo decían firmemente, ¿cuántas veces te lo han dicho? Y, y os habéis pensado, y os habéis preguntado, bueno, ¿este hombre era tan importante? Pues sí, para ellos sí, ¿eh? Bueno, y para y para los que no también. Piensa que en España durante muchos años, la prensa, los medios, hablaban del Papa Clemente normalizando el hecho de que tuviésemos aquí otro Papa, ¿no? Era... Es verdad, era muy normal una cosa... Bueno, que, que, que la hemos estudiado los sismos. Bueno, pues aquí había uno, era un tipo un tanto extraño, pero el Papa Clemente era un Papa nombrado, entre comillas, legalmente, pero era un Papa pues, seguido por mucha gente y era un tío que decía que se le parecía la Virgen y le salían estigmas en la frente, en las manos, en el pecho, en todos los sitios, no parecían muy ilícitos y muy legales, ¿no? Bueno, como... ...como todas las sectas nacen de un suceso... ...sobrenatural... ...¿no?... Y, ...y poco a poco se van construyendo... ...pero no con un plan inicial de... ...vamos a construir una secta... ...no, yo creo que... ...ellos mismos se van metiendo también en su propia secta... ...¿no?... ...yo creo que Clemente creía... ...firmemente las cosas que decía... ...otra cosa es que luego con los años... él mismo... ...tuviese el mismo clic... ...que tienen los, los fieles y adeptos... ...cuando pasan mucho tiempo ahí dentro... Y, y él mismo se da cuenta de que aquello es un montaje. Es decir, ellos, cuando, cuando Clemente llega a esos niveles de adoración tan extremo hasta reunir a cuarenta mil personas para ver alguno de sus milagros, eh, llega a, unos, a unas cuotas de adoración por parte de la gente que le rodea, que luego necesita dinero para mantenerlo. Y, y resulta que también se les daba bien conseguir dinero con lo cual lo uno lleva a lo otro bueno en el reportaje en el documental que has dirigido ahí aparece ese testimonio que los frailes que son muchos que se encontraban en el palmar llevaban dinero bajo la sotana sí eh, piensa que el palmar de troya mucha gente hasta ahora cree que, que es una cosa que pasa ahí en, en el palmar cerca de sevilla pero es un tienen una red y han tenido una red espectacular a lo largo de todo el planeta, desde Filipinas, Brasil, la mayoría de fieles son alemanes e irlandeses, no son sevillanos ni españoles, o sea, son, son de fuera, y, y eso da mucho dinero, en las giras que hacía Clemente y el resto de papas por Europa, recaudaban muchísimo dinero, muchísimo. Habéis estado varios años eh, documentando y testimoniando ¿Cuántas entrevistas habéis realizado en total? Porque imagino que al igual que habéis hecho esas entrevistas aquí en España también os habrá tocado viajar y, y creo que habéis hecho un mínimo resumen que se os ha quedado muchas cosas fuera. Bueno, los, los investigadores y periodistas que han participado de, de ambas productoras de, de, de 100 balas de Media Pro Estudios y de 93 metros llevan hasta tres años trabajando en ello. Entonces las entrevistas que han tenido ellos son, no sé, innumerables, 50, 60, 70, no lo sé, rodadas, en este último año hemos rodado pues unas más de 20, y en el documental pueden aparecer 10, 12. Este documental le muestra un poquito lo que es el futuro, el futuro. El futuro camino de los eh, documentales, eh, porque son documentales sobre hechos eh, reales, pero las grabaciones, eh, las filmaciones, las entrevistas, tienen todos un carencio muy cinematográfico. Se mezcla ficción con realidad, eh, eh, ficción con no ficción, en estos documentales eh, modernos. Eh, es una, una nueva era la que estamos viviendo. Bueno, es una, una tendencia, efectivamente... Pero sobre todo el, el que se mezcle ficción, los elementos que más bebemos de la ficción son los arcos narrativos. Es el hecho de no, de, no desvelar todo en los primeros diez minutos y ir rosificando mucho la información y las escenas. Porque, entre otras cosas, el Palmar de Troya es tremendamente difícil de explicar en una hora. Es una historia muy compleja de... De, de muchos de, años, claro. De hacer una sinopsis y, y es... Y son cinco décadas y siguen activos. Y nosotros hemos tenido la suerte de poder contarlo en cuatro horas, en cuatro episodios. Lo podéis ver en Movistar. ¿Qué es, y, sí, ¿qué, qué no es, lo, ¿qué es lo que tiene de, de atractivo para haber eh, conseguido tener esa conexión con, con gente incluso extranjera, desde fuera, para que estén aportando económicamente, para que sigan fieles? ¿Qué es lo que ofrece esta Iglesia del Palmar de Troya, a diferencia de las otras? Yo creo que el Palmar de Troya es una sucesión de hechos, muchos de ellos por el puro azar. Eh, se produce el concilio vaticano, el segundo, se cambian muchas de las tradiciones de la Iglesia, ya no se da la misa en latín, se acerca mucho a la gente, el, el cura da la misa de frente a los feigreses, eh, ya no, se, no hace falta comulgar de rodillas, y hay una parte de la sociedad... ...casualmente en Alemania, Irlanda y en España... ...que no están de acuerdo con estos cambios... ...que quieren seguir en esos valores tradicionales... ...y es normal que esa gente busque un lugar... ...en el que está rodeado de gente... ...que sienta y piense como ellos... ...¿por qué no un sitio ahí en España... ...donde se ha aparecido la Virgen... ...y no lo digo yo, lo dice... ...cuarenta mil personas que pueden afirmar... ...que han estado por allí, que han visto milagros... ...¿por qué no es ese lugar?... Eso es lo que ocurre a final de los 60 y entrados los 70. Luego son una iglesia que han sabido adaptarse poco a poco y además que tenían un, un gurú, un líder que es clemente, tremendo, tremendamente carismático. Tenía un magnetismo brutal, ¿no? Y que, y que decía unas cosas eh, bueno, a él le gustaba mucho eh, practicaba mucho eso que ahora se hace tanto eh, que se hace ruido eh, decirle hay cosas eh, terribles y él ganaba mucha eh, relevancia social eh, gracias a frases que tenía, bueno, históricas eh, eh, por ejemplo cuando llamó Ramera Santa Teresa a Jesús salió en todos los sitios eh. sí, sí, es cierto bueno, pero imagínate, era una época sin internet eh, que ellos claro, sí, sí, no le hacía falta amanecitos. ¿eh? ...vendiendo panfletitos de mano en mano... Sí, sí. En, ...en distintos sitios de peregrinación... ...y una de las cosas que podéis ver en el documental... ...de la que estamos muy contentos... ...es que la, la voz de Clemente... ...la voz real de Clemente... ...hasta ahora existían unos poquitos cortes... ...que habían salido en los medios... ...nosotros hemos rescatado unas cintas de cassette... ...de un, de un lugar espectacular... Y, y hemos traído de vuelta a Clemente hasta, hasta el 2020 y, y la verdad pone los pelos de punta. Muchos de los entrevistados han estado incluso en shock al volver a escuchar la voz de, de, de su líder. Un líder que en un momento dado tiene como un bajón ¿no? cuando sufre ese problema, que se queda sin visión y que luego él sabe explotar al máximo para, para coger más adeptos. Bueno, el tío, yo siempre digo que si le hubiese tocado vivir en esta era, sería consejero delegado de Apple o de Google o algo así, porque era era, era, era era, fantástico la capacidad que tenía, bajito, gordito, era electricista antes de ser papa. Quiero... Sí, <risa> <risa> eso, te ha quedado, eso te ha quedado total. Sí, sí se, se queda sin ojos y aún así eso le, eso lo transforma a él para, para dar la imagen de, de, de mártir no sé, tiene una capacidad realmente tremenda. ¿Y os habéis enterado, os han contado cómo eran las fiestas de los frailes en Del Palmar? Pues muy divertida. Yo creo que mucha gente de Sevilla todavía las recuerda, ¿eh? Porque la verdad es que era bastante surrealista. Ya la imagen era... No Siempre te cuentan que un, pues una, una hilera de 20 frailes en el bar que iban con sus chaquitos, sus solisombras, sus no sé qué, pero eso se les iba de las manos, se alargaba, pedían un cordero, pedían, venga, que me traigan un, un, unos cantadores flamencos, y lo, lo, lo conoce todo el mundo hasta las tantas de la mañana y gastándose a lo mejor dos millones de pesetas en una noche. Sí, sí, Jolín, <risa> Es que cuando se recuerda lo estrambótico que son algunas cosas, bueno, llama la atención el hecho de que sigan existiendo, porque el palmar de Troya, No es el pasado eh, Es sobre todo pasado Pero es que también es presente Eso sigue siendo Y el camino Aunque se conozca Absolutamente eh, Todas las eh, fechas eh, Que hacían Pues siguen recorriéndolo eh Bueno Nosotros hace, hace unos meses Con el tercer pontífice Palmariano Que es Ginés Hernández Pues en plena producción Él, él estaba en prisión Y tuvimos que esperar A que saliese Para poder contar con él Y, y, y entrevistarle Quiero decir que es una cosa viva, sale a los medios de vez en cuando, eh, desaparece un par de años, no hablamos de ello pero, pero tienen una capacidad para lo que ellos se preocupan por no salir de los medios salir continuamente, que no tiene nadie bueno, antes hacías mención con, con Bruno del tema de las de las fiestuquis estas que se montaban <risa> pero también eh, pues salió a la luz de vez en cuando, eh, pues algunos chanchullos y algunos líos sexuales ¿no? como incluso el último que ha tenido el que acabas de mencionar, el tercer sí. papa el con con la monja bueno, pues Ahí hay dos formas de, de leer. es bueno, que, eh, eh, que, eh, que el más ha sido pionero en muchas cosas. ¿eh? Pionero, por <risa> ejemplo, en el primer sitio, donde hay un papa que se casa con una monja. A ver, a ver, cuéntanos, uh -huh. Israel. No, creo que, digo que hay, hay dos lecturas. Una, una que puede resultar divertida, el hecho de que es verdad que son, son, son supuestos religiosos y votan uno, hacen unos votos de castidad, de pobreza y de obediencia que se los pasan por, por, por debajo de la sotana, sí. y, y la homosexualidad, sobre todo en la cúpula, era, era algo habitual. Pero claro, luego hay otra lectura más delicada, y es que son siempre relaciones consentidas. Claro. Pero, claro, cuando estamos hablando de una organización como esta, de comportamientos tan sectarios, es muy difícil ver dónde está el límite. Es decir, yo lo hice porque quería, pero es que era el Papa. Claro. Uh -huh entonces ya se convierte en una historia un poco más, más dramática aunque es verdad que es divertida o sea quiere decir tiene un punto divertido a clemente le llaman la voltio por eso de que trabajaban verdad sí, es ¿no? verdad en la empresa de electricidad lo conoce medio medio sevilla y a Manuel alonso su amigo le conocen como el monjo <risa> <risa> y no nos podemos reír pero es que es para llorar eh ya, exactamente sí, sí. es una tragicomedia, siempre lo hemos lo hemos visto así <risa> hemos estado charlando aquí en las rosas vientos y con Israel en del santo el director de ese documental sobre el palmar de Troya, historia viva de nuestro país. Israel, muchas gracias. Muchas gracias, amigos.